Once y media, entramos ya en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este martes 10 de marzo. Lo vamos a hacer para hablarles de actividades que se van a desarrollar de cara al fin de semana. Lo cierto es que, bueno, pues durante toda esta semana, eh, en realidad durante todo el mes de marzo, se van a llevar a cabo distintas iniciativas que se marcan dentro de ese Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo, el pasado domingo. Una serie de iniciativas que se ponen en marcha por parte de la Ayuntamiento de Ubrique, la Delegación de Igualdad y Mujer, junto con los colectivos de mujeres de nuestra localidad. Y entre estas iniciativas se encuentra la eh, representación de una obra teatral que se va a poner en escena el próximo viernes, eh, 13 de marzo, eh, y que corre a cargo del Grupo de Teatro Ubriqueño 1 más 1. Nosotros vamos a detenernos precisamente en esa actividad para conocer algo más sobre ella, y lo vamos a hacer hablando pues, con uno eh, de los responsables de, de este proyecto, de esta iniciativa con Víctor Ríos, que ya nos ha a través del hilo telefónico. Víctor Ríos, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues el grupo de teatro ubriqueño Uno más Uno va a poner en escena esa representación de la obra teatral denominada Una boda es un coñazo. Vaya con el título, ¿no, Víctor? Sí, es, es, viene pintado. Es, un, es una obra de teatro pequeñita, es lo que se denomina un entremés, Original de Raimundo Francés, un escritor madrileño que, por cierto, no autorizaba a representar la obra. Y esperemos pasar un rato bueno y agradable ahí con la gente que quiera ir a vernos. Uh -huh. Vamos a hablar un poco más ya no solo de, de esa obra, sino además también del grupo de teatro ubriqueño Uno más Uno, porque es la primera vez que lo escuchamos. Y bueno, ¿qué te parece si nos comentas un poco de dónde surge ¿no? ese grupo? ...el grupo surge de un... ...de un grupo más antiguo... ...que teníamos nosotros... ...cuando estábamos en la Asociación de Padres... ...del Conejo en el FMI, ...que la directora era Sabina... ...y aquí surgió un grupo de padres inquietos... ...por trabajar con el colegio... ...por representar obras... ...éramos aficionados al teatro... ...y allí surgió el... ...el grupo de teatro en sí... ...luego los niños van creciendo... ...los avatares de la vida... ...pues va tirando cada uno por un lado... ...y nos defendimos... ...y entonces ahora... teníamos ganas de empezar otra vez, uno titubeando que es cierto está, que mi hermana y yo nos echamos para adelante a ver si podíamos animarnos algo, cogimos este entre mes, estuvimos estudiando y ahí nos representamos, el, el grupo es porque teníamos que dar un, un nombre para pa representarlo y, y mi hermana pues se le ocurrió del, del uno más uno mhm uh -huh. o sea que en realidad lo de uno más uno es eh, identificativo de los componentes del grupo ¿no? porque soy claro, dos pero, Somos dos los que vamos a representar la obra y, y de ahí el, el número del uno más uno, el uh -huh. nombre. Víctor, tu hermana, que se llama? Elena Ríos. Elena, Víctor y Elena Ríos, entonces, ¿no? Son los que componen uno más uno uh -huh, y los que van a poner en escena ese entremés un texto original de Raimundo Francés, un autor madrileño, me decías. Perfecto. Que, ...que lleva el nombre de eh, Una Boda es un Coñazo... ...y por qué precisamente ese trabajo preparado para... ...el 8 de marzo, para las actividades del Día de la Mujer... ...¿qué tiene que ver? Mira, este, este proyecto surgió con, con el ánimo de, de hacer... ...alguna obra benéfica por, con, por la gente de ahí de la localidad... ...la gente del pueblo, ¿no? Entonces en principio estuvimos tratando con, con Reguera... ...para hacerlo a beneficio de, de Marina. Claro... Mmm, Por la fecha, pues era imposible de coger una fecha, no tenía unas veces por cine, otras veces por la campaña de teatro, y no teníamos nunca fecha para pa poder organizar para pa la niña esta. Entonces ya que se iba pasando el tiempo, casi casi nos llegamos a desanimar porque veíamos que no íbamos a poder tener un espacio, y total. Entonces ya mi sobrina Eva pues nos llamó desde el ayuntamiento diciendo que en, en la conmemoración esta de la, Uh -huh. había una fecha y le digo, venga, pues padre, vamos a desarrollarlo, vamos a hacer los primeros, y luego más a ver si hay otra fecha y podemos hacerlo para la realización benéfica, de ahí, lo que sea, pues siempre estamos dispuestos a la colaboración. Uh -huh. Y ese es el contexto, ¿no?, en el que se enmarca dentro este de, de los actos. Exactamente, ese fue el principio de, que era la idea de que nosotros teníamos para representar en principio este mes y luego más adelante si gusta y vamos animándonos, ya tenemos que coger otra brita de teatro, pues ya representaríamos otra cosita. Uh -huh. De todas maneras, yo imagino que siempre mmm, planteado desde una perspectiva un poco modesta, no porque soy dos nada más. Sí, sí, sí pero vamos, uh -huh. con, con opciones a que el grupo, <risa> alguno de los antiguos componentes pues, se vaya animando y, y vayamos ampliando el grupo, claro. Uh -huh. Lo digo porque claro no no podía tampoco eh, bueno pues eh, escenificar no una no, una no, obra mucho, de teatro una obra muy grande uh -huh. ¿no? porque, claro el, el número de componentes y además yo estoy trabajando afuera, uh -huh. mi hermana ahí en Ubrique y todavía es mucho más difícil porque claro a la hora de los ensayos nos tenemos que ver en mi casa nos tenemos que ver en la suya y, y una vez a la semana y también los ensayos han sido complicados ellos, pero vamos Ahí vamos para adelante a ver si a poquito a poco podemos integrar, no podemos hacer algo por ahí, por la localidad. Uh -huh. Y si, sobre todo, bueno, pues contáis también con esos antiguos componentes de ese grupo original que se quieran sumar, ¿no?, a, al proyecto claro, nuevo. Y, a, uh -huh. y abierto a que se sumen otros nuevos también, ¿sabes? Uh -huh. Claro. Bueno, ¿de qué va eh, Una boda es un coñazo?, Pues yo te puedo imaginar, esto, es un, esto representamos un, un matrimonio que se le casa a un sobrino, ya un matrimonio como nosotros, más o menos de nuestra edad, que, que le va la, la boda le va muy malamente, la, la, boda está, la boda está a los jóvenes y ellos son ya un poquito mayores y, y lo pasan fatal, entonces de regreso a casa pues Pues se van echando en cara unos a otros lo que ha pasado en la boda y ahí se desarrolla la, la trama de teatro. Uh -huh. Pues el argumento ¿no? de esa obra uh -huh. Perfecto, sí, sí. que se va a poner en escena este viernes a las ocho y media. Sí que el lugar no se especifica en el programa, no sé si tú me lo puedes apuntar, ¿dónde va a ser en el FATO, imagino? Sí, sí, en la, sí, ¿no? en la sala de teatro, sí, en la uh -huh. sala de a las ocho y media. en el maestro Francisco Fatou es una una obra gratuita que pueden acceder eh, cualquier persona que lo desee todo el que tenga voluntad de pasar uh -huh. una media hora tranquilito allí bien y divertido pues allí estamos uh -huh. y es un, es lo que decía no no va a robar mucho tiempo es una obra cortita de 30 no, no, minutos es cortito, sí. ¿no? Una, a 30 minutos, ¿sí? una comedia divertida para bueno pues eh, poder disfrutarla no dentro de, de esa serie de, de actividades que se marcan en este programa del día de la mujer exacto esa es la ilusión que tenemos nosotros que la gente lo pase bien y que se divierten. Uh -huh. Víctor pues eh, de cara al futuro no sé si preguntarte no porque ya me ha dicho que todo un poco depende de, de las personas Pero que no se puedan sumar al proyecto el... y demás exactamente De los ánimos que tengan los demás y de las ganas que tengan a, a sumarse a, al grupo e intentar de hacer otras cositas. De todas maneras hay, hay muchas asociaciones que se dedican a cosas benéficas y, eso, y si no es de una manera pues tendremos que colaborar con otras. A ver si hay voluntad en los demás y vamos haciendo algo. Uh -huh. En principio vuestra idea es poner en marcha ese proyecto de, de ese grupo de teatro briqueño... Eh, y, bueno, pues seguir trabajando en el futuro, ¿no?, representando obras y si este, se puede ampliar, pues mejor, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar, uh -huh. exactamente. Pues no sé qué más podemos comentar, visto, aparte de invitar a todos los ubriqueños a que acudan al teatro este viernes y disfruten de, de esa obra que vais a poner en escena. Bueno, pues yo creo que ya está todo comentado. Uh -huh. Yo creo que hemos hecho un análisis más o menos exacto de lo que procuramos que sea este viernes y que allí os esperamos. Uh -huh. Pues con esa invitación nos vamos a quedar agradeciendo a Víctor Río, componente de ese grupo de teatro briqueño Uno más Uno, que nos haya atendido hoy en la mañana de, de Radio Brique. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Luego, buenos, buenos días. días.